Lo que Vivimos en un mundo donde sobran muchos actores y actrices Falta el arte de la interpretación y sus matices para darte algo de confianza Y que la reutilice somos parte De una rueda y ruedas sin control Siempre hay alguien que te ayuda cuando vas, digo de alcohol ¡Importal! Todo aquel que en recuerdo vive, raro es el que lo consigue Pero Pepe, yo tengo se escribe La vida corre como usa Bolt Salta como Yad Macro como Alilla, si me divertí Tengo un sueño así como Luther King Que algún día, dijo Chojin, viviré Jardín de la alegría, la gana nos pone la sintonías si manía, simplificamos la melancolía del día a día, del cara a cara, donde la tristeza nos separa, donde nuestras voces no suena tan claras, menciono que con palabras disparadas ¿para qué? Para recordar que matar es igual a que te maten, sino no quieres acabar en la sartén antes que al marciente, lo no solución, si no hay opciones caben, la Con un pentaprieto que deje pensar Mi amuleto, respetar, mi meta, representar Darlo todo de modo que todos quieran escuchar más Como el motor que mueve a conocer personas Unos quieren destruir y otros salvar al Amazonas neuronas un horas parecen más carcoma que cosa La perra ya, ya no sirve, vive, humanidad sus esposas Pero todo grillete tiene llaves para poder abrirlo Cuando el egoísmo acabe, mientras tanto ando Buscando un bando, es positivo o negativo Igual estás jugando, ahora y siempre no te creas nada. Un pensamiento un negativo. Un negativo un... Seguirá todo perdido y hará de la tierra esclava. Ahora y siempre. <risa> tu un pensamiento positivo. LKS y mala nana dirigiendo su camino. Claro, que Puede sonar raro, pero escucha de qué hablo. Depresión por decepción, abro la recepción del barro con descaro todos con de algo el avance como tal se ha convertido en un let y funciona por encargo yo no tengo saldo no. la tecnología vino para controlarnos y sí. es todo un cuento vive como el resto la mina tiene un precio pero yo no llevo suelto y detesto no luchar por esto, esto. no somos perfectos pero todo lo sacamos del contexto ah. seres humanos Ay. buenos y malvados son siempre. siempre pero se nos fue ya de las manos lo material no es avanzar no. es el rechaso de una plaga la máscara de gastar por gastar que no se acaba el deseo como puede forma seductora nos atrapas impulsas y si eso me gusta que quieres que haba flipa si no un condenado condenada condenada Estoy educado en el mañana dramas como macias en el fondo no oh. baraco baba welcome próxima estación de desesperanza cada semana una matanza oh. el poder de quien domina la balanza sabes tanta sus anchas y casi nos alcanza hey Yo no Despejar la nube Los recursos venguan Mientras la amenaza sube MKS y gana abre una ventana Para reventar la mierda Y no se trata del Youtube Observa el armamento Reggae Rap Hardcore Fesca Estate atento Somos el viento violento Tumba ayudamientos Prepara tu bolillo Porque ha llegado ya el momento ¿Estáis preparados? Ahora y siempre No creas nada Un pensamiento Negrativo todo perdido ya la vela cierra ahora y siempre ya su destino pensando con el BK y mala gana su camino ahora y siempre no crea todo perdido ya la vela cierra ahora y siempre ya destino pensando con su es mi mala gana dividiendo su camino